Tamamos con una cople Esto ya no podían tamar de otra manera Que con una pifia terrible Bueno y aprovecho Para darles buenas noches A toda la gente que te hago. Ahora mismo sintiendo Radio Cucas La radio libre de Guión. Sabéis a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través del www.radiokuka.org. Tenéis que perdonarme, anda aquí haciendo experimentos con, con la Audacity, eh, que, que yo. cuido ti casi convencido de que de que da quien lo tocó eh, de que da quien lo tocó y entonces es que si para arriba, que si para abajo no os preocupéis, no os esmovez esto y la radio cuca y era radio libre la radio libre y asina la radio libre en un día que va acercándose eh, a esa predicción, ya cumplió una, una predicción esa predicción que decía que el programa de los jueves para la noche, ¿eh? que habría la noche en Radio Cucaracha todos los jueves, pasaría a ser el programa que cerraba la tarde y que ya ese día con otro. Y hay otra profecía que está callando poco a poco, para sin va a cumplirse. Y esa que dice que llegará un momento, ¿eh? en el que anedonia, eh, ya no será ni siquiera que empiece de día y acabe de noche, sino que empezará de día y acabará de día. Madre de Dios va a dejar de ser el programa de la noche de los jueves Radio Cuca. Fecho va, va a acabar siendo el, el, el ahora me ayer el programa de la tarde noche en radio cuca pero este paso va a acabar siendo un programa pues de, de fin del día <ríe> sí, sí. y gracias Oye, de todas maneras, aquí eh, seguimos eh, en Anedonia, en Anedonia con Va a seguir... Oye, pues mira, si que hay alguien sintiendo este programa a través del 107.3, la hace modulada, pues mira, un saludo enorme. Si que hay alguien sintiendo este programa a través de la nueva emisión en digital, a través del www.radiocuca.org, pues también... Esta noche eh, además el, el programa va a ser especial. Eh, tal vez el ya es especial. Cuando no es especial de una cosa, y especial de otra, pero bueno. A lo mejor precisamente por ser eh, todas las noches especial, tal vez manes, a lo mejor precisamente por eso deje de ser especial. Bueno, pues igual. De todas maneras, esta noche quiero dedicar y eh, dedicar yo el programa a una serie de, de personas que, que conocí en Fenicia, una no menos, ¿eh? Fenicia. Estoy acabando de llegar de Fenicia, fue a ser del Tren, sí, fue a Fenicia en tren, y fue a del Tren y, y venir para la, pa la emisora. Mm, con muchas ganas, precisamente, de, de dedicar ellos este programa tú todos esos, Todas esas personas que, que conocí allí, eh, yo que sé, pues a Carlos, eh, naturalmente a Nabel a, a Nacho, a, a Marta con H intercalada, eh, quién más había por ahí que conociera, también conocía a Gigi, también conocía a, a, a Víctor y a Bene y a, a muchas siendo Hostia, espero que no se me quede ningún por camino. ¿eh? que sí que me queden, sí que me queden. Eh, conocí también a a, a Nava, un, un médico, un oncólogo de prestigio internacional. Conocí a, a la Mari y la de Chambao, eh, una, una rapaza que, que fue música bien prestosa. Eh, fue una cosa prestosísima. Y a toda esa gente quiero dedicaros el, el programa de esta noche. de la probabilidad de que Lucienda G próxima a cero como casi siempre tiende peligrosamente al cero pero bueno no obstante como estamos fartucos de decir en la Nedonia, eh, lo improbable muy no es imposible Ay, eso sí eso sí eh, si a todos estas personas tengo bueno pues esta noche apetece me el el programa A una persona en concreto hay que dedicarlo, dedicáislo, pero en riva de, de todos los demás. Yo, una persona que nunca conocía en Fenicia, en este caso, pero oye, después de unos cuantos meses en Sin en Venus, al en Fenicia. Y es más, y fue ella la que me invitó a, a ir a Fenicia. Y bueno, pues estaré eternamente agradecido por ello Por muchas cosas, por muchas más cosas Porque bueno, pues la amistad hay que agradecerla siempre y eternamente Pero bueno, esto seguro que me va a quedar grabado por mucho tiempo Y a lo mejor decís vosotros, coño, eh, anedónico, eh, miserable de mierda Como oye, que, que nos cuentes la baballada de que fuiste a, a Fenicia entre Dos mentiras ¿eh? implica esto. Una, ¿eh? que Fenicia ya no existe. ¿eh? Y dos, que si, bueno, si estás refiriéndote al, al espacio isográfico que en el su momento eh, ocupó Fenicia, bueno, pues entonces no, no creo yo que, que tengas sido en tren ahí. ¿Eh? no nunca no, no vemos nosotros estoy eh, poniendo voz a la, la sentencia estoy eh, poniendo yo voz a, la, a, la, a los sintientes que seguramente pues, pues no tienen ellos muy muy convencidos de que eh, de que yo tenga de que yo tenga visitado Fenicia en, en tren eh, o en train eh, pues oye, pues sí pues sí mira visité visité Fenicia visité un espacio eh, visité un, un determinado espacio eh, geográfico Que, que en un momento dado fue fue Fenicia ¿eh? oye y si en un momento dado fue Fenicia por qué eh, a alguien puede extrañar que, que yo ahora mismo la, la considere Fenicia yo un sitio un espacio geográfico ¿eh? que fue, fue fenicio ¿eh? pertenecía a Fenicia eh, de la misma manera que bueno pues que, que supuestamente pues yo qué sé pues uno de de Fisterra y y otro de de Reus y otro de de Cangas del Narcea son todos españoles pertenecen al Reino de España porque ahora mismo están encuadrados en un espacio eh un espacio geopolítico que se autodenomina Reino de España pues porque porque hay que ¿eh? por qué, porque hay que llenaendas a esto y no podemos utilizar la denominación que usó en otros años los nacionales son muy muy de esto ¿eh? pues son muy de de reivindicar derechos históricos y estos movidos y falar de bueno pues de cuasi-estados o cosas similares a los estados que en un momento dado ocuparon geopolíticamente lo que hoy en día ocupa una más xeográficamente un espacio el sitio del que yo vos falo pues en el Zodía perteneció a esa red de colonias fenicias non estaba en el oriente medio no estaban en el En el, ...en el oriente del, del, del mar Mediterráneo... ...estaba en el occidente, pero ¿y qué? ¿Mm? Que, que, que Que como yo era una colonia, no era parte de ello... Eh, ...bueno, la colonia, dicen los historiadores de ahora... ...yo una pena, no tengo, no tengo aquí al... A, a, a, a, ...yo que sé, al mi amigo... ...el, el dominguero de los ramos, que sabe mucho de estas cosas... ...también el, el morrallero mínimo, podría, podría decirme... ...pero bueno, oye, yo un sitio... Eh? la población a la que tuve fundaron la fundaron a eso el, los fenicios y convirtieron la parte de, de qué sé yo como podemos llamarlo Federación Felicia, Federación Mediterránea del Pueblo Felicio, no sé. Después también fue de, de, de, de, de, de los arxelinos estos, los cartagineses, ¿eh? de esos también, después fue, fue también de Roma. ¿eh? también de Roma mucho tiempo y, y después de ser mucho tiempo de Roma fue un poquillo de tiempo también germánica ¿eh? fue fue primero un sitio un sitio latino porque estaban ahí los romanos y después fue fue por breve tiempo un sitio germánico que estaban ahí estaban ahí los vándalos ¿eh? los vándalos pasaron pasaron por allí y, y después siguió siendo germánica porque fue fue de los godos ¿eh? no sé hasta qué punto ni, ni los vándalos ni los godos dejaron más guay allí que romper cosas sobre todo los vándalos que por lo visto lleno muy aficionados a, a, a romper, ¿eh? básicamente a, a romper y a destrozar para ser, ¿eh? para ser esa fue por lo menos la, la idea vulgar así, ¿eh? que el vulgo lleva transmitiendo desde hace unos cuantos siglos y después de ser eso, pues, pues fue de, de, del califato este y de, de los omeyas Sí, mo, joder, sí, tremendo que tenía la, la capital, no me acuerdo ahora, si era, si era si era pa pa pa', pa, pa Bagdad o pa. O pa. o para Damasco no sé qué. ¿eh? Después da de igual, porque ¿eh? Eh, puso un gobierno más en Córdoba e independizóse de aquellos y era el emirato de, de Córdoba y mandaban ellos más que los demás. pues bueno pues pues también también se quedó se quedó se quedó yasolina en un en un cuando que se, se dividió todo que se anda tú pa, aquí, tú pa' allá tal pues montaron un estado propio un estado propio que ya era y era una, una taifa de ese una taifa que, que no sé ni, ni como sé eh, ni cómo se llamaba no vaya esa no vayas a pensar me que ya era la así ah, pero la hielo hielo precisamente ahí en un... un ...un panel de estos que ponía... ...fue la capital de la taifa... Jamudi me, ...me parece que sí... ...después otros más... ...y después fue fue también... ...fue también eh, parte del, del autodenominado reino nazarí... después fue parte de Castilla... ...y luego acabó siendo parte del autodenominado reino de España... ...pero yo qué queréis que vos diga... ¿Eh? ...de todas esas cosas... A mí lo que más me presta son los primeros que tuvieron ahí, que fueron los fenicios y este sitio fue fue fue eh, parte del del imperio colonial fenicio o, o de la Federación Mediterránea Fenicia o o, o de algo de eso. Sí, vale, que fueron muchas cosas más. Fue la hostia, fue fue mismo tierra de vándalos. Sí, sí, sí, de verdad, ¿eh? De verdad que vos lo digo. Sentiendo ¿no, no, anedonia, sigue sintiendo la radio libre de 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org Eh, un saludo también, eh, que esta noche el programa va dedicado a toda esa gente que me topé en, en, en la colonia fenicia eh, Un saludo también para Macetu, que se me metió al, al chat esta noche Claro, pregúntame, ¿qué, qué tal fue la, el, el cumpleaños de la, de la cuca? Que lo celebramos La, la semana pasada, ¿acordáis? pues que di la vara, no sé cuánto no cuántas semanas estuve dando yo la vara con el concierto que íbamos a hacer en la data de zinc en Otero? bueno, pues la verdad que fue una, una gozada Hacer una crónica rápida, los moonrunners Runners. Eh, bueno, pues la verdad que para ser unos rapacinos mozos y que ya era, me parece, no estoy seguro, pero que ya era la primera vez que tocó en directo, muy bien. Eh, los Los Mosquitos, que ni son mozos ni era la primera vez que tocaban en directo, también guays. Los Mota Blues, que uf, brutales, eh, brutales, me encantaron. Eh, UHP es pues, una mierda. a ver que todo yo pues tocaron de puta madre, pero soltaban tantas, había uno sobre todo que soltaba tal cantidad de papayas entre tema y tema, pues bueno que no me a mí personalmente no me prestaron yo otra gente, así que tampoco ellos prestaron. Pero bueno yo marché al tercer cantar, o sea, yo mayor... después, joder, fue todo, fue una maravilla, yo que sí. Bueno, pues como estaba contando vos, eh, bueno, en estos tres últimos días metíme, pues, dos mil kilómetros por lo menos, me los, me los metí. Eh, muchas horas de, de tren, yo que sé, pues, quince horas de tren, quince, dieciséis horas de tren, no me les, no me les quito en eh, aire. Cosa que a mí me la de Dios porque en los trenes. bueno, los trenes en los autocares y cualquier medio de transporte, pero especialmente los trenes, que, bueno, gustan bastante el desplazamiento Aprovecho para pa ayer, ¿eh? ya sabéis, ¿no? Que me presté mi ayer, metíme 300 páginas de, de un relato, eh, bueno, un relato de una novela, una novela que llega a la segunda parte de una... <coughs> Joder, cuando coño me pondrán el botón de la tos. Llegué yo como nunca yo he dado las por y nunca me acuerdo de traer agua, pues entonces en ese que se me el gargualú ¿eh? y, y toso, normal, ¿viste? ¿Eh? También tosís vosotros si tú vienes aquí, vos fastidia, joder. No sé, aquí, ah, ya está tosiendo la nariz del COVID, tú para acá, alegre, a ver si no toses, ley. Bueno, pues eso, que... Aproveche para pa ayer eh, 300 páginas, no menos de la, de la segunda novela, de las que componen una saga que me está que me fascinando, ¿eh? fascinando, que me está fascinando, que es la saga de la, de la Tierra Larga, ¿eh? Eh, escrita por Terry Perchett y Stephen Baxter. No sé por qué dicen, de escrita a cuatro manos, porque, bueno, pues depende. Si la escribieron a mano, escribieron a dos manos, como mucho la mayoría de la gente escribe o bien con la ¿eh? con la mano derecha o bien con la manzorra, pero con los dos no escribe. Después de dar muchas vueltas al, al tema ese, ¿eh? porque siempre que que un libro tienen dos autores, cosa que me parece extremadamente complicado yo nunca fui quien a... ¿eh? Nunca fui quien ni se me ocurra la manera de poder... escribir de algo a medias con otra persona eh, bueno pues dicen eso de escrito a cuatro manos pues, bueno no sé escribir a dos manos claro que es lo que pasa que, que puestos a pensar pensado... ...yo coño ahora todo dios todo dios escribe en el ordenador no y entonces sí, seguramente pues cada uno de ellos dos usar las dos manos Y entonces, bueno, pues, está escrito a, a cuatro manos, a cuatro manos. Tengo que decir, eh, tengo que decir, porque, bueno, considero que tengo la obligación de manifestarlo, que, bueno, yo, yo sabéis que soy muy paranoico, contelo muchas veces, que, bueno, pues, tengo una personalidad extremadamente paranoica. Y, y estoy convencido, ¿eh? además, bueno, voy de guay por la vida, de prepotente, y estoy convencido de que siente importante siente siente anedonia en secreto. No sé si vos acordáis, hay años que ten, tenía yo la obsesión de que el rapacesti el, el, el Tony Garrido, ¿eh? que de aquella tenía un, un programa diario en Radio Nacional, que estaba yo convencido que sentía anedonia. Porque yo soltaba patochas en Anedonia y, y después sentía lo él y soltaba la misma patochada. ¿Mm? Y a la, la vez que ya la mía paranoia fue ya alimentada del extremo, fue un día que puso de, de fondo la, la banda sonora del Club de la Lucha. Está. Bueno, pues eh, eso mismo. Y bueno, pues... Eh, oye, esta vez tuve que volver a sentirme un poco paranoico y no sé yo hasta qué punto. Eh, Terry Pratchett. antes de, de morrer, y Stephen Baxter, eh, sintieron eh, anedonia, ¿m? alguna vez. Sobre todo, especialmente, esas veces que falé de la religión esa de la que soy sumo sacerdote, la religión de los multiversos, sí, en plural, ¿eh? sí, ya sé que habrá algún listo por ahí que diga, no, multiverso, yeah, plural en sí mismo, entonces no hay que, mierda. multiverso porque lo digo yo, que pasó si eres un sacerdote y llamaré la como me da por la gana, que pasó la religión yo me joder bueno pues eso que eh, yo cuido que sintieron ¿eh? Eh, este programa hay escasísimas probabilidades pero pero bueno les eh, los fechos dan evidencia ¿eh? porque lo que faen que precisamente bueno pues en esta saga novelar eh, acerca de la posibilidad que se instaura en, en la humanidad de saltar a, a infinitos mundos paralelos que eso ya lo sé yo que hay infinitos universos paralelos nos que todo lo posible cosa que también que también ellos mencionen y, y mira y, la verdad que yo iba leyendo esto esto en el tren ¿m? y de mes en cuando pues levantaba la vista de, de las púas del, del libro que yo te, soy de esos que leen en papel que los los folios de del libro y miraba un momentín por la, la ventana y la verdad que como tuve que, que atravesar la península entera ¿eh? donde salí de Dragania y, y llega a Fenicia vale ¿eh? bueno, yo no me mía de, de, de hablar esto de Dragania a, a, aquí sí que me venía bien el el Domingo de los Ramos que que saben más de que él entonces ya la primera la primera mención protohistórica de lo que hoy en día hay el cacho este de tierra que pues por consenso se se denomina Asturias decía el bien recogido una una obra marítima que ya una obra que que escribió un escritor de Masalia un escritor de Masalia, Rufo Festo bien o si no si no me equivoco y el su nombre, eh na que bueno, pues entre otras cosas fala del norte de la península Ibérica y fala de que los primeros pobladores de de aquel sitio, pasándose todo esto. No, espera, Rufo Festo nun yera de Masalia, El que yera de Masalia, y era Otro Alquecita, un viajero, un comerciante de Masalia, que al Alquecita e que fae por lo visto una, bueno, pues una especie de, de espíritu de viajes, una especie de escrito de viajes, en el que cuenta entre otras cosas, que en el septentión nevau de la península, eh, eh, habitaban los draganos, ¿eh? los draganos, que tienen una gente que, por lo visto, bueno, pues fueron los de los primeros que hubo, hubo perequí, entonces por eso digo yo el, el dragano, allí llamaban... Fartucano se llamaba el asturiano <risa> y, y eso que y, y, haciendo todos los esfuerzos posibles por por tapecer el acento y estas cosas, hombre lógicamente falé perfecto castellano todo el rato <risa> se me escapó ninguna ninguna palabra ningún término ningún tal pero por lo visto me acento de la y, y, y todo Dios, eh, se, se pescanciaba de que oye tú no eres aquí ¿eh? tú tú eres del norte me cago en la... bueno bueno pues nadie ¿eh? verdad joder bueno pues eso Eh, en, en el viaje este de dragán hasta hasta fenicia pues la verdad y es que atraviesan se atraviesan muchos muchos paisajes eh, diferentes eh, y bueno pues recordadme en este en esta saga literaria pues uno de las una de las cosas que, que se dibuyen que se narran y bueno pues los viajes en eh, Bueno, por determinadas circunstancias básicamente porque eh, el material fierro no puede nun puede cruzar el puede cruzar a mundos paralelos. Bueno, pues apáñese construyendo 12 pelines. ¿Mm? Los aviones no pueden no pueden pasar a otros a otros universos paralelos porque están fechos. entre otras cosas de fierro o metales de y entonces bueno pues fan ceplines a base de madera y plástico y tal y, y en lo que en lo que van pasando mundos paralelos muchas veces lo que falla y pasar mogollón de mundos paralelos venga eh, cada segundo un mundo paralelo venga, a, a todos a un mundo por segundo tal y entonces bueno pues narra de una manera más muy prestosa y muy gráfica Eh, como la gente, los pasajeros que van en esos, en esos de pelinas, van bueno pues viendo sucederse ¿eh? territorios en principio en el mismo territorio, en mundos paralelos, que a lo mejor en un mundo y boscoso, en otro y desértico, en otro ye tropical, ¿eh? y, y todo eso va viendo lo sucederse. Yo casi tenía una sensación parecida pues cuando. cuando estaba, cuando estaba, eso, leyendo el libro y de ese mes en cuando levantando los huellos y viendo la ventana como iba, como iba mudando el, mudando el paisaje, ¿eh? Como, yo qué sé, pues, por ejemplo, viniendo de día para acá, yo qué sé, Pues primero unas montañinas, pero unas montañinas, no como las de aquí, que son montañas verdes, ...montañinas más pequeñas y, y básicamente de, de, de colores así más amarronados, más amarillos. Después, que si sí, que sí, mogollón de viesques, de, de, de, de pero de viescos eh no viesques no, en las que los árboles crecen así porque sí al, al libro albedrío, sino de estos que, que tanto los árboles en línea recta, que cuido que llenen olivos. después más alante eh, sí ya ya bosques, que, que, que cuido que llenen de encines, no estoy seguro pero paz que era que era eso eh, después más alante pues pues llanuras llanures totalmente cultivables más alante pues llanuras sin cultivar ya lo último pues un espiazo montañas ya entrando para acá tremendes y, y claro <ríe> yo podría a pensar relacionado con esto que por decir antes que si que es un mismo sitio un mismo cacho de tierra que si que si fue fenicio que si fue del califato que si que si fue del reino de castilla que si ahora llega al reino de españa que si en realidad qué qué fundamento que sustrato hay para decir que todo eso conforma un una única identidad ¿Mm? Me supongo que otros dirán, bueno, pues pues el idioma bueno, pues pues una cultura común que no sé hasta qué punto vamos, lo que está bastante claro y es que por el paisaje y las actividades económicas la, y la vida de las personas que viven en, en esos sitios eh, seguro que seguro que no llegue eh, seguro que no llegue eh, cada vez cuanto más conoces supongo que este estado igual que igual que cualquier otro cuanto más lo, lo conoces más, más claro te queda que, que bueno, que, que pasaron toda la vida ¿eh? o lleven de que, de que existe y, y siguen en ello queriendo vertebrarlo, queriendo articularlo queriendo hacernos creyer como tantas cosas que no quieren hacer creyer a través de, de la escuela de, de los medios, de, de la tele eh, que, que, que somos lo mismo ¿eh? cuando no somos, que, que yo no digo nada, vamos a ver, pues pues hay una manera de... Yo pienso que debiera haber otras, ¿no? Que si quieren hacernos creer a todos que formamos parte de lo mismo, el argumento, no y enseñar a los niños, como ya estoy fatuco yo decir, ¿eh? que la primavera llegue cuando llegue en la escuela, ¿eh? Ya lo conté muchas veces, pero... Eso que me contaban a mí cuando... Yo qué sé, qué curso estaría... Te en tercero, en cuarto, qué sé yo... ¿eh? Y llegábamos al, al tema ese de... Estudiar las estaciones... ¿eh? Las estaciones del año... Y te decían eso de que... La primavera llega cuando lleguen los cigüeñes... Y decías tú, madre de Dios... Yo, yo no había ese bicho en la vida... Carlos, los cigüeños aquí no vienen, es mentira. ¿eh? Aquí no vienen los cigüeñes. Claro, la mayor parte de, ¿eh? del autodominado reino de España pues pues sí que lleguen cigüeñas cuando llega la primavera, supongo. Hoy vi unos cuantes cigüeñes. ¿Mm? Sí, lo que pasa que de, de la corda para abajo, ¿eh? para arriba pues, no vi, ni, vi ninguna. ¿eh? Pero bueno, pues ya llegan los cigüeñes. Y, bueno, en fin, no sé... y pasó más cosas, eh, finalmente llegaba el tema de los ríos y aprendí los ríos de España, pero joder, sabías dónde estaba el, el Tajo y dónde estaba el Ebro y dónde estaba el Duero y hasta el Guadalquivir, pero en no lo sé ya, pero pues podía, a lo mejor yo qué sé, pues si tenías un profesor que, que se molestía por ello igual te me lo mencionaba. ¿eh? Pero, pero bueno, ya m, seguro que no iban a mencionar el Alón, o Leo, o el Deva, o qué sé yo. montañes habías sabías del sistema central, pero igual te mencionaban, yo qué sé, pues por la Sierra del Aramo, ¿eh? ya sabéis que soy yo tan, ¿eh? tan... tengo yo una creencia tan grande por la Sierra del Aramo, por la Mostallal y los, y los otros demás picos. La Mostayal, que por cierto tuvo mucho que ver la Mostallal, con el fecho de que de que estos estos días los pasara en en Fenicia, ¿eh? Ya sabéis que, que puede tener que ver la mostalla con Fenicia, joder. Pues en principio nada, pero bueno aquí estoy yo, ¿eh? aquí estoy yo precisamente para pa, pa pa ser el el eje que coordina, que conjuga esos dos elementos. La vida tiene una una serie de posibilidades tremendes, tremendes, de verdad. ¿eh? Otra, otra um, vivencia que tuve, ¿eh? otra reflexión que tuve a través del, del tren, bueno, tuve dos. ¿eh? Eh, por primera vez en la vida, monté en un, un ave de esos, ¿eh? un ave, que no lleva ningún paso, y, y un, un tren que, que va toda hostia. Va tan extremadamente rápido, que ya antinatural, no sé, 250 por hora, ¿eh? 300 por hora. Eh, mira, fízome muchas cosas de las que de las que vi estos estos días estos viajes en, en tren. Fíjese no me de una cosa que decían los, los compañeros de, del escaque ¿sí? en uno de los, los últimos programas, hablaban precisamente de de, los, de trenes, de ferrocarriles, de les, eh bueno pues de las tendencias actuales que están acabando con Con, con la función básica del tren que ya precisamente es y vertebrar, vertebrar, vertebrar espacios geográficos, el, el, el, los trenes de media distancia de, y por supuesto fundamentalmente los de los de cercanías están acabando con ellos, están acabando con ellos entre otras cosas porque bueno pues eh, parece que, que todo el foto que ponen ahora los, los administradores, todos esos que sí esos que piensan que que son quién para ¿Eh? para pa manejar a ellos la, la forma de, vi, de vivir y, y las voluntades de, de todos los demás que vivimos en este territorio. Esos, eh, ahora mismo están enfotados en, en, en, en, en, en hacer trenes y poner eh, vías ferres por, por los que puedan ir trenes. ¡Que vayan a hostia, ¿eh? Esos 250, 300 kilómetros por hora... brutal y eso lo lo que y eso lo que quieren. Y claro, todos para vendernos, para vendernos eso y para que teamos tranquiliros y contentos incluso con ello. La mayoría de la gente está contenta, pues protesten porque que en Asturias un en un tren de alta velocidad esos, ¿eh? unos se contísimos millones en afuracar Furacar, en la la Cordalerera, pues rompiendo aquifros subterráneos y secando fuentes y destrozando paisajes, eso ya es lo que más me duele. Ya os de alguna vez de esa carreterina tan encantadora ¿m? que va desde... que diva, porque ya no es encantadora, que diva desde Campo al al alto puerto, al, del puerto al Palo. A mí prestaba pues, por la vida, ahora ya no presta tanto, porque bueno, pues ya era por donde... hay mucho que voy. no voy, me atreví a, a volver. pero ya por donde salían los, los camionones co, y por donde salían y entraban los camiones con material para eh, pa, para pa, pa trabajar en el furaco ese tan enorme que hacían para que pasara pero ya la ve, que la ve no pasa, no sé si pasará de alguna vez, pero bueno, el de ya ya está fecho aquello que ya era tan encantador, ya, ya no enye tanto, ya no tanto, eh, y, y, y todo por qué, para qué, por ese en foto que tienen en... imponer la alta velocidad, que qué significa alta velocidad pues entre otras cosas, eh, acabar con, con con eso tan hermoso, que a mí me, me presta tanto, como los trenes de cercanías ya y, y parece que no se puede ir cerca, que, que nada más si coyes un tren tiene que ser para ir yoshe, para, para ir a calcarayu ¿eh? un núcleo grande, los núcleos pequeños parece que no tienen derecho que da la sensación de que quisieran acabar con ellos por más cosas aquí mira aquí el mi amigo el, el de la puela el sintiente de la puela seguro que tiene mucho que decir tal muy muy puesto en eso de eh, de, de, de, de, de, de cómo las políticas actuales m, están haciendo por acabar ¿m? con los con los pequeños núcleos de, de población con asfixiarlos con estrangularlos Seguro que tenía muchas cosas que decir, coño, eso a ver cuándo coño vienes a Anedonia una noche. Hostia, joder, ¿eh? Madre, vergüenza tenía que, que en un, un pasar por Anedonia una, una, una noche. Y un, un fecho en el que se sustancia ¿eh? de una manera... ...bueno, pues bastante visible y bastante evidente... este fecho y precisamente en algo, en algo que decían... ...que narraban los compañeros de... ...del de escaque... ¿eh? ese otro programa de, de Radio Cuca... Eh, ...narraban en este eh, en este programa en concreto... ...narraban uno de ellos la, la experiencia que tuvo ...pues cuando agarró un tren... ¿eh? ...de un ave de esos... Eh, agarró un Madrid para ir a, a Segovia... ...bueno, pues... Al contrarse con que la, la parada, la supuesta parada de Segovia, pues dejaba un descampau, eh, bastante ni de un la, de la ciudad de Segovia, a la que nunca daba otro que ir a través de, de, de autobuses lanzaderas. La ve a Segovia, no para en Segovia, <risa> para ver en otro sitio que, bueno, pues dentro de lo que cabe estaba cerca de de, cerca de Sohobia, bueno, cerca de 100 de, de, de ellos. para la parada de tren de un sitio tiene que ser en ese sitio, ¿eh? no, no debiera ser en otro. Bueno, pues resulta que en este que, que iba yo, una de las de las era, era en antequera. ¿eh? Digo yo, Maga, pues mira tú por dónde voy, voy a conocer, aunque sea nada más, ¿eh? desde las ventanas de, del tren, voy a conocer el sitio ese que dice, no sé qué, de que sale el sol por Antequera, ¿Qué, qué, qué, qué, stories de, de algún cantar sencillo, de alguna edad. Voy a conocer Antequera. Mentira. No me Antequera, porque en el sitio ese en el que, en el que para el, el ave este, ¿eh? el paixero este que, que va tan rápido por los raíles en el sitio que, de, que dice que hay antequera y un sitio en el que no hay nada absolutamente nada no estoy exagerando no ves una casa, una edificación lo único que hay allí es un, un apeadero, de dormegón y un espacio para pa aparcar un, un aparcamiento y todo lo que hay y, bueno pues Yo, según llega allí, digo, joder, acordéme mogollón de ese de si, eh, si comentario que hicieron los del escaque, porque digo, Ay, madre de Dios, yo, yo sabía que ya era verdad porque lo dicen ellos, y es, digo yo que, que no dirá mentiras la gente del escaque, pero pero vivílo, vivílo perfectamente. Y desgraciadamente vi, vi cómo, como yo, verdad que, bueno, yo, que yo, verdad, ya lo sabía lo de que tan. queriendo acabar con, con las cercanías... con la con la media distancia, incluso no hay más que ver Asturias. Eh, vi un mapa en una de las una de las estaciones en las que paré. Había un mapa de, del tejido ferroviario de España y veía y es lui, La verdad es que joder Asturias. Eh, Oye, era el que no se llega de aquí o lo ve piensa que lle para envidiar para envidiar porque tiene uno de los tejidos ferroviarios más más más prestosos más más cómo se dice más tupíos de la, de la península de lo todo denominado reino eh, claro incluía las líneas de Renfi de Febe de alguna de Febe que ya no existe esa de Fuso Collado, pues ya no existe pero bueno ahí ponía, ponía la igual las demás de Febe pues hombre existir existen pero no sabes nunca si van a salir ¿A qué hora van a llegar? La, una cosa guapa que tiene el tren, que yo precisamente, pues, es el tren nunca ha sometido a, a vicisitudes del, del tráfico, de, de yo que sé, pues, me pueden pasar otras cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo llegué hora y media más tarde de, de lo acordado, pero bueno, pues, porque hubo una avería. Por lo visto, en el, en el sistema electrónico informático que controla el, el tráfico de ferrocarriles, eh, eh, eh, decíannos que entre el, el guión y Asturias, no sé si era eso o era más. Entonces, que como estaban haciendo la mano en cuanto de ir a 200 y pico el tren, tenía que ir a 30, 40. Bien, ¿no? <risa> Me lloras si y disfrutabas más del peshashem. ¿Qué quieres que te deja? Seguro que los sabe echando pestes a mí. Pss. Cómo hubiera sido peor si, si hubiera pasado eso y tuviera que llegar a un sitio y transbordar, que también tuve que hacer transbordos y pasar disputas, porque oye bueno, yo soy provinciano, ¿no mil? Que hay que hacer un transbordo, pues la pues, bajarse de uno y subir al otro, qué va, hostia esto ya era bajar de uno. escalear no sé cuándo, subir por una escalera mecánica, bajar por otra, buscar a ver por, por qué torno tienes que entrar, un ¿no? os preguntar tal, metete, baixar, coger co, co, otro. Tremendo, eh, tremendo, tremendo, tremendo. Pero pero bueno, oye, eh, en fin, <risa> que, que yo, oye, donde te han eso les eh, que más o menos, oye, ¿sabes?, más o menos no, debieres saber siempre, ¿Dónde lo coges, dónde te vas y, y a qué hora? Ya os digo desgraciadamente y mentira llevando algunos años y con este tema también dilaporado muchas veces lleven algunos años intentando y imposible que sea casualidad y imposible que sea mala gestión y que no pueden hacerse les cosas tan mal, ¿eh? Como se hicieron en la FEBE, si y se siguen haciendo sino no llega a propósito, ¿eh? si no para acabar con ello. ¿Cuál es el motivo de que quieren acabar con ello? No tengo ni puta idea, ¿eh? pero quieren acabar con ello. Aprovecho también para pa llamar baballos ¿eh? a, esos, eh, a esa autodenominada Asociación Asturias al Tren, Que en esos propuestas, entre esos propuestas, para un, un objetivo oye, pues, pues que yo comparto y que es muy guapo, que es el de, el de salvar el tren en, en Asturias y subir el número de pasajeros y tal, para ellos la, la solución es suprimir suprimir paradas, suprimir a que, que se nos usen, ¿eh? suprimir a de pueblinos, que lo mejor resulta que, eh, que son el único medio de transporte ese si pueblín. y que a lo mejor usamos los que nos gusta coger el tren no necesariamente para ir ¿eh? para ir a a trabajar ¿eh? nos gusta a lo mejor coger el tren precisamente para ir a esos pueblinos para acercarnos a montes para montar bicicleta y vayernos ahí bueno que ya no puede hacerse, ya os digo porque bueno en fin <risa> ahora llevo una yo una aventura llevo una aventura querer querer hacer eso pero bueno en fin oye Y digo te yo, digo te yo que si esos que quieren defender que, que el tren se lleve un medio eh fallaízo para para ir a trabajar eh, eh, si, y eso lo que quieren pues entonces es mira tan tan consiguiéndolo porque y, y esto me acordarme de, de una reflexión que hizo aquí el mi amigo el el, el yeti eh, acá El oyente londinense, cuando estuvo aquí fue muchos años, en aquel, si no me equivoco, no estoy seguro, eh, Padme, que fue en aquel programa que a mí tanto me gusta y tan buen recuerdo me trae, ese que, que titulé Choque de Trenes, ¿eh? y que bueno, que, es, que fue una, una reflexión, un debate acerca de aquel accidente tan gordo que. Hubo una Galicia, del tren de la Renfe que iba, bueno, yo no me acuerdo dónde, pero que más, seguro que sabéis, seguro que sabéis al que me refiero, que el que descarraló y desgraciadamente murieron no sé, no sé cuantísimas personas. hizo una reflexión interesante que era el, ¿y, y por qué? ¿no? ¿Por qué hay esa, esa obligación, esa necesidad de, de tener tanta prisa, de ir tan rápido? ¿Por qué tenemos que ir a, a, a trabajar al, al quinto pino? ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Claro, muchos diréis, pero bueno, hombre, anedónico, por Dios, pues pues hay que ir... Claro que los, los medios de transporte tienen que ser lo, lo, más, rápido, lo más rápidos posibles y, y no sé qué, para poder ir a, ir a trabajar a muchos sitios para tener más, más posibilidades de... Eh, sí, para tener más posibilidades de ser más esclavos todavía, ¿no? Más esclavos de lo que... De lo que ya somos. Mm. Supongo que. Supongo que. Que, que eso, ¿no? Para po poder esclavizarnos mejor y para po poder sumar ese, ese tiempo margin, marginal a las horas de, del trabajo. Para po poder ser esclavos en más sitios y, y más horas. Y. Y una pena, y una pena que. Que un medio tan hermoso como. ¿eh? Como el tren, esos trenes. esos trenes que por algún motivo no sé hay muchos que somos so, so, somos amantes del, del tren que será lo que tiene lo que tiene el tren no sé pero hay los que nos gusta mucho de verdad ¿eh? de verdad os pues, lo digo me elevando cara meus espiños Al tiempo puede ser que me esperen hasta cambios la cerrada fericividad todo que séis amor en paz cuando paré lo voteré Ca mi amor a no me ular. con la niña Galicia así con te carlo siete y no te des no te dejes soledad pasando ca por las mañanas soy sare sabe pues imbajo con lo meu la Seguís en Anedonia. Radio Cuca, Radio Cuca, Radio Llibre, Radio Llibre, eh. Eh, la Radio Libre Dubieu. Una de las radios libres que funcionan en este en este pedazo de tierra, eh, esta porción de espacio geográfico que bueno, pues, está delimitado por las es una entidad administrativa eh, pues, que llame Asturias. Y vale, habrá un mogollón de ellos que me digan, no joder, anedónico, hay más cosas, coño, que no hay nada más leyes yen de geográfica, sí me sí, seguro que hay más cosas. Pero yo qué queréis que vos diga, eh, fans andando desmanes a cuentas de ley de geopolíticas, ¿Qué, qué que crees que mejor que no existieran, no noisti. qué coño, eh? ¿Qué coña todo esto? ¿Por qué coño me metí dos mil kilómetros? ¿Por qué coño me metí lo menos 15 horas de trenes? ¿Por qué conocí a toda esa gente eh? en Fenicia? ¿Por qué fui hasta allá? Eh? ¿Por qué porque fui a ese sitio? Joder, mira tú que, que no, habrá, no habrá sitios para ir. ¿Por qué? ¿Por qué fui fui fui allí? Bueno, pues fui allí porque ya sabéis ya comenté de alguna vez esa desafición mía que tuve en el eso día por xuntar letras, xuntar mesmo palabras no no no no hieren nada más les letras, y en ya palabras formais lo que a mí me gustaba juntar, xuntar con un cierto sentu queeficiere que contraren de alguna de alguna cosa no cosas que bueno pues de la misma manera que siempre digo que este programa no entiendo por qué pero puede ser que hay gente que lleve muy aficionado a a sentirlo pues también hubo en esos momento, gente que bueno opinaba que aquel día el que yo sentaba que que le sentaba bien que le sentaba bien una de esas chunturas de diétes falaba de bueno pues alguna vez conté eso de que yo una vez salió un huevo en el cerebelo y tuvieron que moluscar y historias bueno falaba un poquillo de todo aquello hablando más de bueno pues de la gente que que intervino en todo aquello viéndolo más o lo mejor no como no como una descripción física ni na pol, ni médica ni napol estilo sino que falaba de ello más como el proceso qué sé yo qué qué es emocional bueno eh, historias eh, movides no lo, no lo escribí yo aquello ni tan siquiera para que lo para que lo naide. igual que no arranqué a hacer anedonia con con la intención de que lo sintiera Naidé sino sencillamente con la con la intención de de hablar de hablar yo de les mis cosas aquí qué sé lo que sigo haciendo ahora 10 años después mandan narices ¿eh? sigo haciendo esto ni pongo música que que tenga porque está Elenaide eh ni ni vieja hoy, que sí si, que es si rock duro que sí si, que después si es el Andrés do Barro este y yo, yo, yo, lo que a mí me parece ¿viste? No en sin en respeto ninguno por por nadie por nadie ni por nadie pero bueno yo fuego lo y hay gente que gusta Si decir juntaba letras y palabras en su momentos yo un poquitín casi con el mismo con el mismo objetivo de alguna vez reconozco que tuvo el el objetivo de ganar perres, de juntarles para para ganar perres, y de alguna vez pues bueno tuve la la fortuna de que ese objetivo bueno pues pues cumplió en este caso no eh, gané nunca gané perres haré una cosa mucho mejor y que llegue eh, gracias a, a la amiga marta no me en un caso de la, la marta sin hacha intercalada que también he dedicado este programa una marta con h intercalada pero la marta sin hacha intercalada que bueno pues que yo no es a amigas más más más <risa> y decir más vídeos es que tengo que tengo donde fue más tiempo hay <risa> es que hay personas que más o menos muchas personas que más pero bueno eh, la intensidad de eso pues de de ver como la la amistad sobrevive pues el, al distanciamiento isográfico y estas cosas pues pues siempre lle, siempre y puesto y siempre aporta un componente de, de intensidad ¿eh? Eh, si sigues teniendo la amistad eh, la, cuando el espacio geográfico y ¿eh? que, que se parta de las entidades físicas ¿eh? ya grande pues entonces bueno debe ser que la amistad llegue de calidad bueno pues eh, gracias a la a mi amiga marta entre otras cosas eh, pude hacer este este viaje pude ir a a conocer la la Fenicia esa ciudad de esa ciudad de fundación de fundación Fenicia que significa a ver, saber la etimología de de Malaca yo así un poco Un, tampoco tienen en discutir no, todavía, hay ¿eh? los que dicen que tiene que ver con un verbo ¿eh? semítico que ya era, que era algo así como retocer y que de eso tenía que ver con que a lo mayor allí tenía un frago, así la de mi madre, hay ¿Eh? los que dicen que tiene que ver con con el, con el dios Malak, que ya era, que era un, un, un dios de, de aquella gente, de los fenicios, ¿no? el dios llamase Melkart, ¿eh? Malac significaba reina, qué sé yo. Bueno, pues la cuestión es que el sitio este y la, la Malaca, ¿eh? la Malaca, eh, yendo yo fui donde lo, lo pasé también y conocí a tanta gente tan, tan extremadamente interesante. Eh, gente toalla, pues bueno, que participaban en, en un proyecto pues, bueno, extremadamente guapo. De, de, a difundir una, de difundir una visión de, de, de las enfermedades, ¿eh? pero que se hinchaba de lo, de lo físico, de lo, de lo biológico, de lo médico, y entraba en, en ese otro componente, ¿eh? mucho más importante y mucho menos tratado, que ya el, quizá el componente emocional, el componente individual. ¿eh? Eh, no hablar fala, no de una enfermedad, sino de, personas que esas, de las personas que sufren esas enfermedades, esos trastornos, de las personas que tratan a esas otras personas, eh, de, de, de los enfermeros, de los médicos, de, que, porque ellos lo que sienten, que ellos eh, lo que sienten cuando están delante y cuando están tratando a una persona, no cuando están tratando una enfermedad, sino cuando están tratando a una persona ¿Eh? una persona que a más de sufrir esa, esa enfermedad, tiene milenta cosas más. ¿eh? Formen pues, un montón de pensamientos, un montón de emociones, un montón de vivencias, un montón de experiencias que de alguna manera seguro que se, seguro que se transmiten a, a esas otras personas, ¿eh? a esos profesionales que trabajan con ellos, a, a esas familias, a esos amigos que están alrededor. ¿eh? Una, una persona que sufre una, una enfermedad, no ya la enfermedad nada más, lo que preocupa son muchas otras cosas que están alrededor de ello. Supongo que eso, bueno, pues viene a reforzar esta, esta idea de individualismo absoluto que, que yo planteo muchas veces, que ya sabéis que no hay negación de la negación de la parte social que tenemos todos. sino que ya sencillamente pues el fichase en esa otra parte de la moneda en esa otra cara todo el mundo se ficha en un ya una más que llegue la parte social y tal y la parte individual y el individuo ¿eh? claro, diréisme, estás contradiciendo tan hedónico porque estás diciendo que, que si las familias que, y que se influyen los profesionales que trabajen con él y demás sí, pero ¿eh? influye la persona influye el individuo ¿Mm? influyen todas esas partes que, que conformen al que conformen al, al individuo bueno pues al caso ya que eh, juntarnos allí lleven haciéndolo mucho mucho tiempo lleven me parece que son dos meses ya con, con esta historia, historias o más tiempo y tal eh, juntarnos a un montón de, de personas que teníamos eh, o, o que tenemos experiencias o, o cosas que, que opinar eh, al, al rodillo de todo ese tema gente que, que decidimos eh, juntar unos cuantos letras, unos cuantos palabras para contar pues, esa experiencia, esa vivencia. Gente que, que a lo mejor no juntó letras ni palabras, pero decidió hacer cosas, hacer eh, grupos para pa ayudar a, esa, a, esas, a esas otras personas eh, profesionales que trataron a esas dos personas, pero que les trataron como individuos. no como sencillamente portadores de, de una enfermedad y tuve la oportunidad de, de conocer a, a gente a gente realmente maravilloso eh, gente como bueno pues la mi amiga Marta ya la conocía estaría bueno pero a la, al, al que hizo eh, al que tiró palante de, de, de todo este proyecto con ella Carlos pues no lo conocía personalmente un tío fantástico tuve la oportunidad de conocerla a la Marta con con Nacho intercalada <risa> madre junto con junto con Nacho de una rapacina pues que también pasó por esto y y bueno pues que ellos gustó contar la, la parte esa individual de, de de cómo lo vivieron ellos cómo lo vivió la, la rapacina en cuestión tuve la oportunidad de conocer a a a ese a de ¿Eh? esos que tienen que ver escaríolos del baloncesto ¿Qué, qué tendrá que ver con toda esta historia porque tiene que ver con toda esta historia porque porque él implica ¿eh? y él el hecho un hábito tiene una fundación precisamente para para echar un hábito a ¿eh? para un hábito a los niños que tienen que tienen este este problema Eh, pude conocer también, pude conocer también a, a, a, a una enfermera maravillosa, una enfermera maravillosa, con, no sé si conté yo de alguna vez, eh, en, supongo que sí, porque en, en Anedonia ya conté casi todo lo fascinantes que son, eh, todos los profesionales, pero no sé por qué los de la enfermería que trabajan en el, en el tema oncológico son... Yo viví los y, y casi estás deseando, ¿eh? Cuando estás ahí haciendo las pruebas, y ¿eh? y si, si tienen que ponerte que mi o no, y casi te fan desear que, que te la pongan para poder estar con, con, con esas personas un tiempo más, de verdad. Eh, esta que tuve la oportunidad de, de conocer pues, pues bueno digote yo que eh, digote yo que si me hubiera tocado aquí hubiera yo casi todo <risa> deseaba yo que me, que me deseara en, en el sitio es el que me pusiera en el tratamiento quimioterápico es y conocía a otra a otra médica fabulosa que que trató a un montón de, de niños con problemas en la sangre En fin, ¿eh? conocí a un, un rapaz eh, que cuando ya era niño tuvieron que, que sacarle un hueso, poner uno de mentira, ¿eh? y la su pasión llega al baloncesto, y en ello sigue, y en ello sigue, porque supongo que precisamente porque somos individuos, nadie puede decirnos lo que podemos hacer o, o podemos seguir haciendo, o tenemos que dejar. Seguramente hay hay cosas ¿eh? que, que llegamos a esos extremos, pues sí que a lo mejor. conviertes en, en físicamente casi imposibles en sin ayuda, pero siempre hay ayudes, siempre hay un montón de ayudes técnicas, hombre, qué sé si yo, un ciego va a volver, va a volver a ver, bueno la tecnología avanza que flipes, pero bueno pues igual no ve con los huellos, pero va a poder ver con los osdeos, va a poder ver con el soyiu, va a poder ver con un montón de cosas, pues en cualquier otro trastorno un, un poco igual. ...tuve la oportunidad de conocer a una persona... ...que también me encantó lo que lo que decía... Eh, la, ...la cantante de, de, de Chambao... Eh, la, ...la Mari, bueno, la cantante y la única... ...porque ahora mismo Chambao y ella nomás... ...pues toma muchísimo lo que dice... ...una una rapaza que bueno pues, que transmitía transmitía fuerza y firmeza... ...y por cierto, <risa> una cosa... ...que deme con la gana... ...no sé si alguna otra vez tendré la oportunidad... De, de preguntar por, por los tatuajes, llevo unos tatuajes muy enigmáticos, ¿eh? Eh, sobre todo de algunos de ellos así, que yo relacioné y interpretar como de algún tipo de de referencia al equilibrio, no lo sé, no lo sé. No tuve oportunidad de preguntar porque te iba a preguntar pero bueno, desapareció, en no un momento dado desapareció, yo no estaba, no en el estaba y luego hecho de estar. Eh, según me decían las personas que la conocen un poquito más, lleva bastante típico. Lleva <risa> bastante típico que eso pase, que pase y desaparezca. Bueno, pues en este caso desapareció de sin eh, sin poder preguntar y por esos tatuajes tan, tan enigmáticos y que tanto me llamaron la atención. Salía un en ese, en, ese, en ese acto en el que nos juntamos un montón de personas, salieron reflexiones muy interesantes ¿eh? en, que ya, en que ya yo oficio de alguna vez. En, en determinados programas diferentes hablando de, de temáticas totalmente distintas seguramente, seguramente ya, ya salieron uh -huh. ¿Mm? eh, salió el tema sobre todo los, los médicos de, del fecho de, de cómo, ¿eh? cómo esos recortes en la, en la investigación eh, entre otras cosas pues ralentizaban uh -huh. la posibilidad de, de seguir avanzando y encontrando cures Falaban de un concepto muy muy interesante que era el de convertir las enfermedades agudes en enfermedades crónicas, las enfermedades que, que lleguen y maten, convertirles en, en una, una cosa crónica. Que, oye, pues que vale, sí, tienes la enfermedad, pero bueno, eh, a base de, de, de tratamientos, a base de, de medicinas, a base de tal, bueno, pues conviertes en algo que está ahí, pero que, que no te define. ¿Mm? Otro concepto muy interesante que salió y que yo también estoy fartucu de, de decir el concepto de que eh, pues una persona no una persona que tiene tal enfermedad, ¿eh? No podemos definir una persona como, como diabética, como cancerosa, como, como sidoso, como sino una persona ¿eh? que tiene una vida enorme, que tiene muchas cosas que la definen, y una de ellas, ¿eh? Una de ellas y es lo mayor que padece una determinada enfermedad, sencillamente, ¿m? que padece esa enfermedad. Pues tal persona, pues a lo mayor y eh, un rapaz que que es que ciclista, que, que gusta la música, que, que no soporta el tomate y que además de todo eso, ¿eh? y de todo eso y de muchas cosas más, además resulta que tiene cáncer. Pues ya está, sencillamente. Sencillamente eso salió una reflexión muy triste, ¿eh? muy triste. y que esa de que bueno pues que todo el presupuesto que ¿eh? todo el presupuesto que se dedica a la investigación en, pues, en un país tan que de, de dedica tantos perros a investigar como en los Estados Unidos, todo lo que se echan un año, todas las perros que se ponen, y es lo mismo que cuesta un, un, un avión de combate, ¿eh? y tienen muchos, muchos aviones de combate, es un mogollón de ellos. Entonces, claro, yo eh, llevélo al mi terreno y, y, y digo eso que dije yo tantas veces aquí, de que mientras se gaste ¿eh? un solo céntimo, un solo céntimo, digo, mientras gaste de alguien, bueno, de alguien, esos que se creen con la capacidad para pa administrarles nuestras vidas y que ellos dejamos, ¿eh? Eh, mientras esos gasten un, nada más un céntimo ¿eh? en, en una metralleta, en una bala, ya no digamos en un helicóptero, en un tanque, en una bomba, mientras ¿eh? gasten un solo céntimo, que no se atrevan a decirme que no hay perres, ¿eh? que, que, que, que, que ni se atrevan porque me, me, me parecería extremadamente obsceno que me dicenen que no hay perres para tratar a personas, para investigar, para. Yo muchas veces dije eso de que la ciencia, muchas veces lo pensé, no sé si es verdad, si es mentira, tendré que debatirlo con otros. pero de eso de que la, la ciencia ya llegó hoy a más allá ya llegó ya a un estado en el que podría podríamos vivir bastante bien ¿eh? Eh, quiero decir en el en el ámbito de la salud en el ámbito sanitario podríamos oye con, pues, combatir las enfermedades con con bastante con bastante ¿eh? Eh, calidad Eh, si no fuera que, que por esas barbaridades que comete el capitalismo, si querer crecer a, a tu costa, pues estamos rodeados de, de, de, de mierda, respiramos mierda, comemos mierda, bebemos mierda, y luego, para arriba, pues pues hay los desgraciados, ¿eh? malnacidos, que prefieren gastarles perres en, en, en guerras, en bombes, en matar gente. ¿eh? parándose en, en, en esto estos de las de de leyendas geopolíticas muchas veces y ¿eh? de intereses que supuestamente claro, no somos tan más allá de nosotros más allá de nosotros asquerosos ah, Póngame bastante malo póngame bastante malo y salieron esos temas y a mí pues tome que pues tome mucho que ¿m? pues mucho que, que salieren porque joder vale sí, a lo mejor somos cuatro los que nos perjanciamos de ello o, o soy sois, sois o somos que sé yo muchos más ¿m? muchos más los que lo pensamos hay los que a lo mejor no facemos nada y los que a lo mejor facemos muy poco pero bueno es y ...al fin y al cabo no deja de ser eso que decía yo... De ...que yo es la única manera de... ...de el cambio, ¿no?... ...eso que decía yo tantas veces... ...que la revolución será individual... ...no será de ninguna manera... ...porque el otro... Eh, ...seguirá si a un líder, seguirá si ...no tiene sentido ninguno... ¿eh? ...no tiene sentido ninguno... ...porque entonces la revolución es lo que quiera él... no lo que quieran todos los individuos... ¿sabes? ...que lo sigan... ...yo pienso que... ...ya lo dije miles de veces... hay otra otra posibilidad que revolucionase a uno mismo y si acaso juntarse con con todos los demás que también se revolucionen a lo mejor no tenemos muchos ras de libertad no tenemos muchas muchas posibilidades para revolucionarnos no hay mucho que revolucionar pero bueno oye en fin hagamos hagamos cada uno lo que lo que podamos no toda esa gente que se xunto ahí yo creo que todos estaban haciendo algo, ¿no?, poco a poco, ¿m? poco a poco, pero mira, como decía precisamente una de les, una de las personas que estaban allí, la María está la de los Chambao, pues, van así, poco a poco, pero caminando, ¿viste?, y caminando para, pa crecer, para ir a alguna, a alguna parte, ¿m? y creciendo Bueno, pues con esto temo que vamos terminando ya, más que nada porque pues ya sé que todas las semanas digo que estoy cansado, pero oye que esta vez después de siete horas he me metido en un tren, eh, terminé, bien y vine directamente para acá, que menos mal que la, la misura está cerca de la estación, pues bueno, imagina que oye... Oye, esta semana mirad, de verdad, un saludo enorme para toda la gente maravillosa que conocí en Fenicia. Un saludo para para para Carlos. Saludos para toda la gente que estuvo conmigo en esa mesa, Un saludo para para la Mari. Un saludo para para la Marta con H intercalada. Un saludo para Nacho. Un saludo para Álvaro. Un saludo para Yigi. Un saludo y un agradecerles sus palabras a Emilio. también a también a Carmen Uf, seguro que me queda de alguno por ahí coño Escariolo un saludo enorme para Escariolo un saludo enorme para, para el Modenacis la la gimnasta no la conocí no tuve hubo mala pata no tuvo allí pero joder pues mandó un vídeo que le esos palabras que daban gusto también nos mandó la drama. Eh, sí, hombre, aquel que suga el boloncesto pues todo un montón de un montón de gente que de verdad que de verdad, eh, que de verdad pff, tremendos un saludo enorme también para pa pilar que, que trabaja tanto por los por los niños y las familias de, eh, de los niños que, que, que sufren cáncer un solo para todos que no hemos pillen nunca de verdad y el saludo más grande de todos para mi amiga marta marta de verdad esto que estás haciendo mm. una verdadera gozada. Por favor, que no te pillen nunca, que no nun vos pillen a ninguno, que no vos collan, ¿vale? Venga, oye, hasta la semana que viene. ¡Y que no te cojan! ¡Que no te cojan!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 Don't no, caught. Don't. Don't. no get caught. Don't. Don't. Don't get caught. Don't. Don't.